Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las cordas Le va a apostar su dinero De pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando al lado Yo te contesto con bala sacaron pistolas se cruzaron los balazos la gente corre hecha bola seguían sonando promazos de pronto los dos cayeron haciendo cruz con sus brazos